Bueno, eh, hoy sobre todo les traigo una, una columna más bien territorial, más que ambiental, propiamente dicha, eh, porque bueno la, el, el fin de semana pasado eh, tuvimos la, la oportunidad de, de viajar para el sur, de viajar para para bariloche eh, y estuvimos el domingo pasado visitando una comunidad eh, en realidad dos comunidades eh, que se encuentran ubicadas entre entre bariloche y villa la postura eh, y en este caso nos, en, nos interesaba hablar de la, la los inriqueo y que es una una loft que tiene que está ubicada justamente bueno, en este en donde en este trayeto donde les decía en una zona que es prácticamente un paraíso básicamente eh, y que eh, ellos desde la comunidad está protegiendo un territorio del, obviamente de la del avance de la minería, del avance de los proyectos me presento a inmobiliarios y demás eh, pero es muy interesante el proceso que vienen eh, haciendo de la comunidad de los últimos dos años sobre todo porque eh, hasta hace dos años, hasta hace un, pardon, un año eh, tenían un enlongo su comunidad eh José Quichiqueo eh, estaba, bueno, eh, además de realizar Abuso de autoridad eh, fue denunciado por abuso sexual eh, y la comunidad tuvo que empezar un proceso de eh, ver cómo resolver esta situación porque bueno, en ese momento era lonco de, de la comunidad Kichikeo, eh, y empezó un proceso de sanación de, de las mujeres de, de, de la LOF eh, lograron desplazar eh, a este a este lonco eh, y eh, religieron autoridades el, el, el año pasado, eh, donde fue elegida como lonco por primera vez eh, eh, Amancay Kichikeo, eh, la sobrina de este señor, eh, y bueno, es la, la primera vez en la Loft que se, se elige a una lonca, como un, o, o, sí, una lonca, por decirlo de modo más eh, occidentalizado, eh, como... O sea, una mujer como Lonka. Eh, si les parece, vamos a escuchar el primer audio, de, el primer fragmento de la entrevista de Amankai, eh, donde, donde se presenta eh, y cuenta un poco de este proceso que, que vivieron. Vamos. Hey, bueno Mari Mari conu también Mari compuchecodo confederación mapuche en neuquén bueno hola a todos a todas buenas gracias acá por, por estar hoy acá en el territorio y por darnos la posibilidad de que nuestros conocimientos que nuestras historias y nuestras luchas puedan trascender a, a otros espacios de dewalmapu decimos nosotros no de toda la Argentina Hemos vivido un proceso, la verdad, muy muy fuerte como comunidad. Nos atravesó, creo que, una de las violencias más duras que puede atravesar una persona, que es cuando nos corrompen todo nuestro ser, todo nuestro equilibrio, incluso emocional y de proyección, que es cuando abusan sexualmente de una persona. Eso, lamentablemente, han vivido muchas mujeres acá en esta comunidad y una de esas personas había sido quien era el, el lonco antes que yo de esta comunidad. Y fue muy difícil cuando en rondas de mujeres, cuando nos propusimos hablar entre nosotras, para proyectarnos, para, para pensar qué podíamos hacer. Que salieran tantas historias entre nosotras, eh, fue muy duro de golpe saber quién era el mismo responsable de todas esas verdades nuestras, primas, nuestras tías llorando. Fue, fue muy duro, fue muy duro, muy, fue mucha la impotencia que nos generó y fue un día un antes y un después ese día de, de, de que esto sucedió. Eh, porque bueno, todo como pasa en todo proceso fue primero esto, llorar, indignarnos, eh, mucha impotencia eh, y después eh, empezar a pensarnos qué hacíamos que hacíamos después de esto eh, y era muy difícil pensar ese día después porque sabíamos que más allá de que sabíamos que él había sido este, el quien era el longo en ese momento sabíamos que él había hecho todo esto él había generado sobre nosotros toda una violencia estructural en la comunidad Escu escuchábamos entonces a, a Maikai ¿me puedes repetir cómo se dice el apellido? Kilquintreo es, eh, es Lonco de, de la comunidad justamente que lleva el mismo nombre de la comunidad Kitriqueo eh, muy es, impresionante eh, es, sí, la verdad que sí eh, y además sí eh, esta cosa de reconocer que tienes enfrente una, un enemigo externo muy grande como es eh, el estado, el avance de los capitales por su territorio, por, por defender un territorio eh, y también luchar con esta cuestión interna eh, y además Amancay es una persona muy joven de, de tan solo 31 años, eh, o sea que, que fue todo, todo bastante revolucionario en términos de, de lo que fue el desplazamiento de esta persona de la reelección de las nuevas autoridades eh, la verdad es que nada tuvieron que arranca nos contado que tuvieron que hacer un proceso muy grande entre entre todas las mujeres de la comunidad de empezar a dar talleres para, para generar para poder sanar la comunidad eh, Se dieron talleres de cerámica eh, talleres de que es la, la lengua mapuche y eh, Se, bueno, se fueron dando diferentes talleres para poder ir sanando a la comunidad y lo que esta persona había generado que no solo bueno, había sido la, la situación eh, de, de abuso sexual sino también el rompimiento de muchos lazos al interior de la comunidad, eh, violencia simbólica también sobre sobre la totalidad de la comunidad, entonces de, de a poquito fueron fueron sanando eh, los impactos que había generado el accionar del de, de antiguo lonco en, en esta comunidad. Entonces, bueno, fue también eh, un poco eso, pero también sabiendo que eh, la lucha continúa contra, contra el enemigo externo, eh, que son los intereses del Estado, que son eh, que son los intereses de, de las grandes de los grandes capitales, que obviamente están en un, a orillas del lago Nahuel Huapi, en un lugar paradisíaco, entre una montaña y entre montañas, o sea que eh, el negocio inmobiliario está con, con los dientes al acecho permanentemente eh, para, para buscar el avance. Justamente en la comunidad tienen un conflicto con, con eh, la descendiente de, de, un, de un empresario belga, Eh, que sin saber muy bien, o sea, sí, sí, se, se desconoce muy bien cómo, cómo se hizo esas tierras, o sea, se hizo en realidad, cómo compró esas parcelas eh, y que y cómo bueno, eh, ha intentado a lo largo del tiempo eh, desalojar a la comunidad que eh, tiene datos de, que, de familiares, desde, creo que si no me equivoco es del 1600, eh, que están están emplazados en ese territorio y, sin embargo, el Estado favorece a un empresario belga porque bueno, hace hace algunos meses la comunidad recibió una orden de desalojo eh, firmada por la justicia, una, un, un, por un juez eh, que apenas asumió, firmó la orden de desalojo. Eh, y eh, bueno eh, gracias a, a, a todo lo que lo que pudieron generar en términos de lazos y a la, la propia resistencia de la, de la comunidad eh, lograron frenar el desalojo pero no eh, poniendo enfrente al Estado, poniéndole enfrente, recordándole que en el año 2006 sanción, sancionó una ley, la 2660, que lo que establece es la emergencia de los pueblos indígenas y establece la realización de un relevamiento eh, de comunidades indígenas para eh, otorgarles y extenderles los títulos de, de propiedad comunitaria. Si bien esta ley fue sancionada en el 2006 y, y la aplicación o la, la realización de los relevamientos se prevedía para la, la realización hasta 2010, bueno, eh, pasaron cosas en el medio eh, y eh, fue, fue en varias, fueron prorrogadas en varias ocasiones eh, en los plazos para realizar el relevamiento eh, y eh, ahora eh, ante, ante lo que estaba sucediendo Eh, y amparados en lo que es la Confederación Mapuche-Neuquina, la comunidad Kitriqueu eh, lo que pidió es, eh, porque estaban empezando a realizarse, ya se había realizado un convenio con la con la provincia para realizar finalmente el relevamiento de comunidades indígenas y la comunidad Kitriqueu fue la primera comunidad relevada en el marco de, la, de esta ley eh, para, eh, por un lado, poder frenar... Eh, el avance de este orden de, los, de desalojo eh, pero por otro lado también para, para efectivamente lograr tener un resguardo de que no van a ser echados del territorio que ancestralmente habitan o sea, ancestralmente previo que un belga se le ocurriera o al Estado argentino se le ocurriera vender esos territorios como si fuesen eh, territorios vacíos a un empresario belga. Claro. Si les parece tenemos otro fragmento de la entrevista con Amancay si les parece podemos escucharlo vamos a ver tenemos eh, estamos también en esta transición de recuperar nuestra identidad mientras van pasando todo lo que nos pasa la vida misma eh, vamos fortaleciendo nuestra identidad vamos reconstruyendo esa historia familiar de nuestros abuelos y abuelas que resistieron este territorio que no nos pudieron contar nuestra historia de, del ser mapuche, de cómo vivían qué hacían con, con el territorio cómo lo hacían eh, pero sin embargo no lo estamos recuperando Y es una de nuestras grandes este, luchas, es buscar eso, porque es lo que tenemos que seguir transmitiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿no? Y cuando empezamos con nuestros talleres de Mapuzungún, ahí ya terminó esa fortaleza que yo necesitaba, ya estaba. Entonces ahí ya se apropiaron tanto que entre todos, decidimos, entre todos y todas decidimos que... Teníamos que cambiar ese círculo de autoridades que existía, que era el que nunca habíamos cambiado, donde estaba este hombre que era el abusador, teníamos que sacarlo y, y no podíamos seguir siendo, yo no sentía que no podía seguir siendo parte de ese círculo de una persona que había hecho tanto daño, entonces yo me necesitaba que la cambiara y que eso necesitábamos que lo, lo sumiéramos entre todos y todas y fue así es lo que yo quería, sucedió, que todos se apropiaron tanto de esto, de, de la circularidad que tiene que ver con nuestra cosmovisión, en donde no hay decisiones, eh, o, o donde el, el, el tema del, de las autoridades, no del poder no es, no es verticalista, sino circular. Entonces, por más que haya un long, un -long, no un círculo de autoridades, ese círculo está en el mismo círculo, no es que está por fuera, por encima, no, somos lo mismo. Lo único que hacemos como autoridades es orientar a que ese círculo se fortalezca. Entonces, en septiembre del año 2021 decidimos cambiar autoridades. Eh, fue creo que el 11 de septiembre del 2021. Y cuando deciden cambiar de autoridades, como algo emblemático, eh, fue que eligieron por primera vez en 17 años a una mujer lonca, joven. Eh, parte de ese círculo de autoridades, que éramos nueve, seis eran mujeres. Eh, de los nueve, sí, seis, éramos todos jóvenes, el resto eran tres mayores, pero era era increíble cómo eso se estaba dando ese gran cambio. Escuchábamos entonces a, a, Man, a Mancay Kitiriqueu, eh, de la comunidad Kitiriqueu Mapuche, eh, en, en Bariloche, y de ahí me, me, me interesa que, que continúes, que, que, que le des un cierre a la columna que está más que buena pero me gustaría preguntarte también sobre el contexto de la entrevista, tu visita al lugar, estuviste con ellas con ellos, estuviste paseando por el lugar, participaste de algún tipo de ceremonia, contanos un poco de, de ese tras bambalinas eh, No, en realidad bueno, eh, yo eh, con, con un grupo de, del trabajo teníamos, nos, nos teníamos que ir a llevar unos, unos materiales a Bariloche en Entonces, aprovechamos eh, el viaje para ir a, o sea, no a visitar una comunidad cual visita turística, sino esto, poder recoger eh, entrevistas, poder difundir lo que está sucediendo allá. Eh, así que eh, fuimos eh, a comer una sala al mediodía, a compartir, ellos, ellos tienen un, un, un eh, no me sale, un, eh, donde la gente va con las carpas, eh, un campamento, es... No, eh, bueno Como una base un lugar, um, es, En realidad es, es, donde, o sea, es un lugar que recibe turistas Que se pueden quedar con una carpa o un, un motorhome o algo así un No refugio. me sale la palabra <risa> sí, una, sí, una especie de refugio eh, O sea... Eh, para proteger la tierra, y pero es, obviamente tienen, eh, para como para generar un ingreso para la comunidad, tienen este espacio donde reciben turistas, les alquilan una parcela donde poder eh, poner su casa y brindan baños y, un, y una proveeduría, y bueno, en, en esa proveeduría también eh, organizan almuerzos, así que nos recibieron en el almuerzo eh, con el objetivo de, de compartir, pero también de poder recoger entrevistas para difundir lo que está sucediendo, difundir la presión en la que se encuentra la comunidad, porque si bien ahora pudieron lograr suspender esta esta orden de desalojo mediante el relevamiento, también saben de que, de que el, el, digo, dado lo, los inmensos intereses que existen en torno a estos territorios, la, el peligro es permanente, el peligro de que los desalojen, el peligro de que la, la justicia eh, busque avanzar con... Con, con el desalojo eh, que, que lo saque de su tierra entonces eh, la realidad es que bueno fuimos un poco también para recoger eso no solo en Kitriqueu sino también en la comunidad que, esta, que se encuentra como en el, en el mismo territorio eh, que son dos comunidades que ancestralmente vivían eh, vivían ahí, convivían en ese espacio y que bueno ahora están luchando de forma conjunta para poder eh, mantener las tierras que, que son suyas eh, y y para que efectivamente finalmente después de 13 de, de 12 años no, eh, no 16 eh, después de 16 años se sancena la ley 2660, eh en adelante los relevamientos correspondientes eh, se frene, porque digo, esa ley no sólo plantea la validación de relevamientos, sino que suspende todo tipo de desalojo de comunidades indígenas. Y sin sí. embargo, en estos 16 años se ha sistemáticamente violado esta ley y se ha sistemáticamente despojado a comunidades de sus territorios, de los territorios que ancestralmente ubican... Eh, Eh, habitan eh, así que, que un poco también fue eso, fue compartir y traer las voces de de allá para difundir lo, lo que está sucediendo, eh, lo que está ocurriendo eh, y bien. también la lucha que están llevando adelante y la organización y bueno, eh, esta columna estaba por supuesto preparada desde, desde el día domingo, por lo menos pensaba desde el día domingo cuando, cuando fuimos a la comunidad compartirles esto, pero bueno, también no quería dejar de, de traer a colación porque bueno eh, por, por, por la relevancia que tiene, lo que sucedió en el de ayer y que, que nos encontró todos un poco eh, sorprendidos con la noticia de que se suspendió el tratamiento, se suponía que hoy eh, la ley de humedales, la ley de protección mínima de, de humedales iba a tener eh, medias de, eh, dictamen por lo menos y, y sin embargo eh, se, se pospuso el tratamiento eh, y se pospuso eh, producto de una carta enviada por Por un grupo de diputados eh, no de diputados de un solo partido hay diputados del pro diputados de, de, de la coalición cívica eh, diputados del frente de todos está margarita Stolbizer también eh, qué es lo que firmaron una carta enviar una carta pidiendo de que no se, dicte, no, no se emite un dictamen en el día en el día de hoy sino que se, se vuelva a tratar y que se escuche la voz de los gobernadores eh, así que la verdad que un revés para la ley de humedales eh, y el Estado eh, nuevamente haciendo lugar a, la, a, a los intereses de, de los lobbies del agro a los intereses de los lobbies de, del, del agro el sector inmobiliario, que quieren que que esta ley no sea sancionada para que no acuarte no en su libertad de negocio. Eh, mm. Así que, bueno, eh, una, una traición a, a la movilización, una traición a, a todas la, las organizaciones que se movilizaron exigiendo que esta ley sea sancionada. Sí, por lo pronto hoy las movilizaciones van a seguir estando y bueno van a seguir, obviamente, eh, protestando y exigiendo esta ley de humedales. Pero bueno, eh, Goyte, tenemos que dejar muy buena la columna Eh, felicitaciones sí. por esto que trajiste del kit Iriqueu eh, te agradecemos mucho muchísimas gracias a ustedes bueno nos volvemos a encontrar el jueves que viene